Digamos, para nosotros es muy importante la presencia de Jorge Rivarosa, el flaco Rivarosa para el común de la gente. ¿Cómo estás Jorge? Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿no? Eh, vamos a charlar un poquito de todo porque un fundamento en este momento que vos siempre estás caracterizado por planteo de los derechos humanos y fundamentalmente lo que significó la dictadura, el atropello de los derechos humanos, y luchaste por eso, digamos, tener gente conocida, desaparecidos, Y fundamentalmente grupos así de amigos que están trabajando fundamentalmente en Entre Ríos me acuerdo sí, sí, así, así. Eh, y bueno se derrima una fecha que muchos nos quieren hacer olvidar que es el 24 de marzo, ya estamos ya a 11 y bueno, y digamos sí, que un poco sí. eh, lo que vemos acá en el interior que a veces no movemos la amperímetro, lo que hace tratar de no olvidarlo sí pero además hay una directiva muy, muy clara desde el gobierno nacional a, al negacionismo absoluto hay varios funcionarios del gobierno que están este, re, resucitando la teoría de los dos demonios y eh, eh, el tema este de la memoria completa y yo me resurge esto ¿no? cuando hablan de la memoria completa y yo también quiero la memoria completa que me digan dónde están los 500 pibes que se robaron no. en los campos de concentración esos son todos procesos abiertos, todo tipo que saben bueno, a ver chicos que digan dónde están ¿cómo hacer la memoria completa? ¿Eh? ¿Dónde están la, la, la, la gente que han desaparecido y que todos ellos saben dónde están? Saben dónde están. Porque las actas que, que han quemado... ¿qué, ¿Por qué están tratando de, de quemar eh, todo lo que hay en la ESMA, todos los archivos de la ESMA que, se, por, por suerte, se han metido recursos de amparo para evitar que todo eso se destruyera? Es porque está... Bueno, entonces queremos memoria completa. Vamos adelante, memoria completa. Para ¿No? empezar... que me digan dónde están los 500 pibes que faltan. ¿No? Sí, es un proceso en los cuales fundamentalmente abuela y mal lo hicieron y vemos que desgraciadamente por lo, la, lo que es la vida, ¿no? la, la, la, digamos, sí, sí. muchas de ellas va, se, se lo están yendo, sí, sí. Y, de, y digamos, y a veces lo que significa continuar con esa lucha. ¿no? Sí, de todas maneras, hijos, la agrupación hijos, este, y, y, y las la otras agrupaciones de familiares, eh, están, siguen trabajando, no han renunciado y son los que los custodios de todo, de todos los archivos y de todos esos todas esas, archivos de la memoria que es evidente que este gobierno los quiere destruir, quiere pisar eso y que eh, se termine porque no es una situación eh, digamos eh, como se dice, aleatoria o porque mirá, no me importa no, no, no es así hay una Este, política directamente Decidida a eso Para revertir el plan De Martínez de Hoz Para continuar con ese plan de Martínez de Hoz Que en aquel momento necesitó el exterminio De toda una generación Ahora lo están haciendo De otras maneras, pero Con el mismo criterio de imponer Un plan de miseria planificada Como decía el O sea, acá no hay ningún inocente Ni nada es por casualidad Ni nada es por desidia Eh, el plan que, o sea, porque el farsante este que está de presidente está ahí, pero está sostenido por poderes económicos sí. básicos, ¿no es cierto? Entonces, esa gente no tiene ningún interés en que se tumbe o que se conozca la verdad respecto de, de cuál es la idea de toda esta gente que está gobernando porque significa poner eh, de nuevo... Eh, a la palestra el plan de Martín de aquel plan de, de, de, de, del neoliberalismo feroz el, el Sí, que tuvo una, digamos, una etapa digamos, cíclica con Menem, digamos, con claro. Menem Claro, sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, bueno, Menem, después de la rúa, después hubo Macri, el, Macri. Sí, después toda la relación con la política de derechos humanos. Acá el tema, viste, que, o sea, está de moda esto de que si vos pensás en que Eh, necesitas un país libre, justo y soberano, este, entonces nada, un punto izotinerista. Entonces, ¿cómo te, te, como te, te, te menosprecian? ¿Qué tal lo Uno cuando viste, está bien, digamos la derecha ha estudiado y realmente aplica lo que ha aprendido, lo aplica muy bien. Eh, todo bloque todos los bloques que son opositores, son quineristas cuando claro. un radical salta y, y también dice vos sos claro. o el lo día madre, quinerista madre, quinerista, digo yo no, viste, entonces bueno. eh, como una mala palabra, viste, claro, entonces claro, eh, una, una desacreditación por eso, no es cierto entonces, por pues, sí, no, decir, vamos a sentarnos a conversar vamos a sentarnos a argumentar ¿eh? y entonces vos dejemos los rótulos, ¿no? vamos a sentarnos a argumentar, no es cierto pues sí eh, eh, porque la chorro no, argumentame, entonces empiezan a caer todas las cosas, porque, bueno, porque ahí como vos decís, un aparato de la derecha que tiene, eh, han aprendido muy bien la lección, buscan el enemigo y lo, lo desacreditan permanentemente, le imputan todos los pecados del mundo a ese sí. enemigo, bueno, es larga la historia, ¿no? Sí, no, por supuesto, y esto es histórico aparte, claro, efectivamente de... Sí, de, claro. de Así eh, como del, del 1800 Si quieran tomar los bueno. Por ejemplo, el otro día escuchaba uh, Una cuenta sencilla Que eh, de los últimos 70 años eh, El peronismo Gobernó realmente menos de 30 Y sin embargo este, Nunca ninguna Tendencia política fue tan atacada durante esos 25 años, uh -huh. no vale la pena sacar la cuenta, pero sí, sí, sí. te das cuenta cuáles fueron los años. Sí, sí, va sí. Va 25, 55, claro, de 45 de, a 55, de 73 hasta el 76. Y ponele vos, vamos a pues meterlo a Menem también. Sí. A sí. bueno, nunca ningún pensamiento político fue tan perseguido como el peronismo sí. ¿No es cierto? Hasta se prohibió el nombre, se le acusaron cosas insólitas. Nunca. porque el desastre que hicieron escuchame, la Patagonia era trágica, era Irigoyen el presidente ¿no? en la semana trágica, era Irigoyen el presidente uh -huh. no era cuando vengo Perón no. sí. o sea eh, en la década infame, el peronismo no existía uh -huh. ¿no? bueno entonces todas esas situaciones eh, vamos a argumentarnos vamos a sentarnos y vamos a ver de qué se trata esto, si tenemos, si somos nobles en la discusión Entonces a mí no me importa que vos seas, tengas la idea política que tenemos Pero si tenemos como norte el hecho que crea un país libre, justo y soberano Bueno, esta gente que está en el gobierno hoy no quiere ningún país Ni libre, ni justo, ni soberano Entonces son mis enemigos políticos ¿no? Yo quiero ser cuidadoso con las palabras sí. Estos no son adversarios No son adversarios No. Son enemigos. No, no, no. Están en la vereda de frente. Quieren destruirme a mí y a todas las personas que somos. Gente del pueblo que hemos vivido en sí, el, el sentido de, de la familia, directamente la familia, estamos hablando de la familia en el sentido de el de, desarrollo desde un ser humano, ¿viste? Bueno, el, el, directamente eliminándote de la comida, eliminándote el el, el el lo que significa la universidad, eliminándote el una serie de beneficios, beneficios no, derechos de derecho que derecho, se adquirieron. De derecho, claro. eh, y bueno, y el, este, no, esto no esto sirve porque esto había, había joda, que esto acá, no, entonces. Eso eh, eso, y la oposición que está comiendo triste papel porque ahí se menciona la famosa frase de napoleón que dice cuando eh, tu enemigo se está equivocando déjalo que siga el... no no está bien pero cuando se equivoca y te dejan los ancianos sin remedio cuando te deja una eh, la, sin eh, este los jubilados con sueldo de hambre cuando te dejan eh, los chicos sin repartir la, la comida Cuando no te hace obra pública y pasa lo que pasa hoy en Bahía Blanca, no, no parado, porque no hay que dejarlo que se siga equivocando. Se si sigue equivocando, vamos a terminar todo con el, ¿viste? sin tener dónde ir a, a buscar morfina, sí, sí, sí. Entonces el papel que está cumpliendo la oposición es ninguno. es peor, <risa> sí, sí, sí, eh, digamos la hablado eh, Vos hablabas dirías, por el peronismo, fundamentalmente hablábamos fuera del micrófono, en los cuales lo encuentran, eh, al peronismo lo encuentra bastante, digamos, mal parado, ¿no? Sí. Eh, interna a nivel nacional, unas situaciones que se van generando de arriba hacia abajo, sí. y entonces me encontramos entre unas elecciones entre los pocos días en los que se está definiendo varias situaciones, no solo los concejales, sino una constitución provincial sí. no, eso no, eso constituyentes que constituyentes y sería interesante eh, saber cuáles son los constituyentes que saben realmente este, de qué van a hablar cuando sea la asamblea no porque por ahí veo alguna lista que puede decir sí, esta gente va a votar no pero bueno eh, tampoco la ciudadanía ha tenido acceso a cuál es la reforma de, de lo que se pretende hacer con la constitución Sabemos, no, no nada. nadie nadie sabemos no, nada nadie, aparte no, cada, no. el común de la gente o digamos lo que los ciudadanos a pie están preocupados cómo sigan a fin de mes claro. entonces llega a tu casa que mira un poco de televisión come algo y va a dormir ya claro. te has a empezar la rueda la rueda sí. y, y quién quién informa aparte yo podés escuchar a un candidato yo voy a hacer tal cosa a ver tal cosa la semana que viene empieza la campaña y vamos vamos a ver si en esta radio eh, vienen algunos a hablar del tema pero hay temas muy preocupantes Los intendentes se creen que la autonomía municipal lo va a liberar y van a manejar como quieren las cosas. Lo primero que van a sacar eh, grandes impuestos que son ingresos de las municipalidades. Ah, eso está en la Constitución. Sí, sí, en la Constitución. En la reforma, Por eso, la reforma de la Constitución. Eh, ingresos brutos, que es un 40% de la nación, que viene de la nación, eso lo eliminaría. Entonces, ¿cómo te va a manejar un municipio de la comuna? Ese es el tema. Nosotros lo vivimos de cerca porque sabemos la realidad de cada municipio de comuna en la zona donde actuamos como sindicato. y te puedo asegurar que ha mejorado un poco el tema de la coparticipación eh, a nivel provincial, a nivel nacional se mantiene y baja, eh, le hacen grandes descuentos con respecto por supuesto que son los reales de IAPOS, eh, o la sociedad, todas esas cosas que son necesarias. Pero eh, no se generan nuevos ingresos, eh, lo que significa impuestos locales. Si vos tenés un SANCOR que la gente está quedando en la calle, Si tenés que la FIC, eh, ya vino el, el, salió en el boletío oficial, que va a cerrar, que se habla que el ANSE va a cerrar. El pollo de oro con sueldo de hambre rajó gente y algunos volvieron a trabajar por la misma miseria que están, o menos miseria, más miseria que le pagaban. Algunos eh, despidos de las metalúrgicas direccionados con gente de muchos años de antigüedad. Entonces, ¿quién va a pagar impuestos? Claro. ¿Es ese es el tema. Sí, sí, tal cual. Ah, sí. eh, y, y desde. la provincia el gobernador que va y rindecía permanentemente sí. en el gobierno nacional. Hoy escuchamos, escuchamos a la a vicegobernadora que acá hay eh, diciendo de que van a apoyar el proyecto de Miley para que sea aprobado el DNU eh, con respecto al tema de la deuda externa. Sí, eh, bueno, ahí hay un, una hay una también una controversia bastante importante. Estuve escuchando a gente del pro Eh, que no, no va a aceptar eh, este, esa, ese DNU, gente que está formando el bloque con Pichetto, eh, uh -huh. en la, en la federal, convención, convención federal, como que van a salir como bloque, lo van a rechazar. Y este, acá, eh, según tengo entendido, por lo que he leído, la vicegobernadora... tiene mucha, este, sin mira o con bastante simpatía, a la libertad avanza, no sé en qué terminará eso, pero <risa> este, claro eh, y es evidente que eh, el trastorno que hay en la interna del oficialismo es evidente, o sea sí, sí. Cierto, eh, desde eh, el gobierno provincial hasta el, el municipio eh, este, el intendente ha separado a tres de sus colaboradores directos, por razones políticas, lo explicó claramente. Sí, sí, ¿no? fue claro, fue claro. Eh, y me parece, yo creo que está bien. <laughs> no sí, sí, <draining Happens ahead> sí, la verdad es que es una eh, medida bastante audaz, sí. más en el momento que se está viviendo claro. lo económico claro. para el municipio. Claro. Nosotros eh. hablábamos el viernes pasado con él, no sé, no, digamos, <Kellis> una pregunta que, que todo el Galvez se pregunta, ¿no? le preguntamos al intendente cómo iba a ser aquí el más cuando todo algo dice que la que trae la plata al municipio es de la escaglia así ah. en eh, eh, el común de la gente dice eso él dice que no, que estos son proyectos que están presentados, que tienen que llegar igual que tendrán un aseguro político para hacer este paso porque si no, eh, bueno pero por otro lado, vemos también la situación que vos, eh, digamos, lo que hace para elegir digamos, hay situaciones muy particulares las otras listas que no son las de, de, de, de Unidos concretamente, en los cuales Dentro del peronismo Gente que se va para un lado fuera del peronismo Otro que sigue dentro del partido Y eso Pero genera el panorama. Ahora, yo El tema de unidos este, Era una situación eh, El enemigo de mi enemigo No es mi amigo ¿no? O sea, acá el núcleo Fue siempre el núcleo antiperonista Acá sí. se iban a juntar con cualquiera Que estuviera contra el peronismo Así no se va a ningún lado porque el socialismo se junta con el PRO, es, chicos, es obvio que de, si yo tengo que creerles, son proyectos del país absolutamente opuestos. Claro. ¿No? Digamos, el nacimiento de la unión cívica radical y el nacimiento de la democracia progresista ya... con Ale sí, con Lisandro eh, La Torre y con Juan B. Justo en el socialismo sí. bueno había muchas cosas que eran muy muy parecidas sí. eran conservas en general sobre todo la, la democracia progresista pero si uno lee Y sí, la lucha por el tema de las carnes claro pero además cuál era el proyecto del país en fin había muchas cosas que eran muy similares no bueno pero nadie pensaba juntarse Con, la, la, con Mitre o con los herederos de Mitre en aquel momento y bueno, y eso, y eso siguió así o sea, hoy, ¿cómo vamos a pensar que el socialismo puede juntarse que tiene el, el, el, piensa en el rol del Estado como, un, como un rector de la actividad eh, sobre todo de salud, de la educación eh, y de la presencia fuerte del Estado en todas esas cosas se va a juntar con el pro que tiene una idea completamente distinta absolutamente distinta a esa, a esa, entonces si vos te juntás porque el único objetivo era derrotar al peronismo bueno, entonces después pagás las consecuencias porque cuando empiezan a, a notarse las diferencias sucede que este, la, la, la, las diferencias son irreconciliables Sí, sí, se está dando, fundamentalmente en el gobierno local eh, claro Eh, Cabrera, vamos a hacer un cortecito, un tema musical que yo le pedí. No, no, no hablamos, dejamos de lado lo, lo primero, eh, lo que le pedí con respecto al tema de la época negra de la, negrada, la dictadura, fundamentalmente. No,